Pero entre pandillas se va No le tienen fobia. Camina en tierra de nadie, esta es la historia de Pedrito. Bienvenido pa' la ganga, le dijeron de chiquito. Todo comenzó tranquilo, pateándole al baloncito. Pero llegaron los quince y se le complicó poquito. Botellas, piedras y picos, la cuadra escupiendo fuego. Todos guardaban respeto, pero a Master pa'l refuego. Serió su negocio, nunca se anduvo con juegos. Prohibido meterse en Grigo, era el mensaje pa' los nuevos. Me elevo, no me escondo y pago lo que debo. Palabra del buen Pedrito, al barrio en el Cora lo llevo. La vida lleva su curso, las cartas son tu destino él siempre veía convertido en un padrino comenzó a vender por kilos, te juro no me alucino por eso si de Pedro me acuerdo siempre me persino se me han ido para el cielo varios compas y hasta primos aprendimos que es el precio de los guetos potosinos ya, yeah, de los guetos potosinos que en paz descansa mi primo que en paz descansa mi primo que en paz descansa mi primo educa al niño pa no castigar al hombre I'm sorry mama solo tenía hambre Podia ser todo, pero menos pobre Educa Me al niño pa' no castigar a de hombre I'm sorry mama, solo tenia hambre Este cuento Leyenda del vecindario profugo de la justicia para el judicial sicario años corriendo son varios juntando lo necesario conectado por Bolivia la venta se rúa notario contraseñas especiales wow código pinario lenguaje con las pandillas complica el vocabulario malabares espectaculares a la hora de venta lo siento si no te gusta lo que petro representa la venta subió perdieron si no lo vieron parece un maldito ninja corriendo con el dinero ver a vato verdadero ponían los suyos primero le tocaba todo sin una parte del botín. El cine entero rango Robin Hood, pero versión mosilero. Aunque todo tiene su final, recuerdo aquel enero, la calle se puso fría mientras Rita para su tía pasaron en cuatro motos jurando que golpetían su hermano menor estaba pintando frente a la vida y de pronto ¡paf! tres disparos, la no sangre fría de que yo de 15 pagando los platos rotos, viendo plomo de una corta mientras salega la moto Pedro que se vuelve loco, la verdad que el loco es poco, quiere de vuelta a su hermano y matará a todos los otros. Deudas personales por nada se olvidan, terminan pagando con las de familia se cobró a la mala me cuentan las vecinas después de matar 5 también perdió la vida oh, amén y que en paz descanse todos los pedritos de todos los barrios del mundo ya yeah. perdió la vida educa al niño pa no castigar al hombre I'm sorry mama solo tenía hambre educa al niño pa no castigar al hombre quería ser todo pero menos pobre educa al niño pa no castigar al hombre Solo tenia hambre Me busco un niño pa' no castigar al hombre Queria hacer todo, pero menos pobre Hey